Te Digo Más Información auténtica Reflexión Análisis Te Digo Más Con Meriem Chukrun. Y la participación de Roberto Ruiz ¿Te digo más? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas tardes Braulio, nuestro operador estrella Aquí en La Retaguardia Y a mi izquierda, Fernando, nuestro operador habitual. Lo voy a tener en cuenta este... el lunes que viene, lo del operador estrella. Bueno, eh, bueno así que hoy lo tenemos a Fernando como invitado. Y por supuesto, a Roberto, mi compañero ¿Cómo imprescindible. Va? ¿Cómo andan? Como arroz. Bueno, eh, lo hemos traído aquí a la mesa a Fernando Tevele porque hubo un encuentro bastante interesante que tiene que ver con la absolución de los trabajadores petroleros de la acera. Sí, ¿no? sí eso es primicia eh, te digo más, esto, porque no, eh, ni siquiera eh, hemos tenido todavía el tiempo suficiente para poder subir a la página nuestra eh, la, la cobertura de lo que, eh, lo que armamos durante toda la semana y que se concretó ayer. Sí. Eh, les cuento cómo nació la, la, la, la historia. Nos invitaron el domingo anterior, no ayer, a Euge y a mí a ver eh, la apuesta de Saco Ivanzetti en el Teatro Cervantes, eh, sala llena. Una, una apuesta interesante con Fabián Vena, Walter Quiroz allí haciendo de saco Ivancetti. Eh, y nos pasó que vimos a la gente tan emocionada, nosotros entre ellos, al final de la obra aplaudiendo de pie la épica de, de, de esos dos obreros injustamente acusados, eh, de, sentenciados por un asesinato que no cometieron y que terminaron en la silla eléctrica en Estados Unidos de principio del siglo pasado. Y dijimos... Y los petroleros de las eras, al fin y al cabo, Bayer nos dio, Osvaldo Bayer nos dio una referencia este, clarísima cuando, cuando dijo los petroleros de las eras son nuestro Sacco Ivansetti. Sí, sí, Entonces dijimos, bien. bueno, no podemos cambiar lo que pasó con Sacco Ivansetti, no nos somos tan presumidos. Sí, recordemos que después la justicia. Sí, reconoció 60 años. No, no digo sí, que, sí. que hasta fue reconocido después, lo que pasa siempre, ¿no? Reconoció la justicia de Estados Unidos que no habían asesinado a. Este, Nos tendría que haber metido en Cana. A, ah, bueno, no, 60, no, años, 60 ya años. No, pero 60 años después ya está. Claro. Bueno, viste claro. que en Estados Unidos las cosas se hacen así. Sí, sí. Te desclasifican las cosas cuando ya no pueden volver a claro, la historia claro, claro, atrás. Claro. Ahí te muestran que efectivamente son tan okay. hijo de puta como, como uno presumía, pero okay. las pruebas te las dan cuando.. Cuando ya no, puede hacer nada. ya no puede juzgar así este, simbólicamente. Dijimos, no podemos hacer nada con aquella historia, pero todavía quizás, bah, quizás, no, estamos a tiempo de hacer algo con esta. Y es increíble para nosotros que en la Argentina de hoy casi nadie conozca la situación de los petroleros de las heras que fueron condenados por un asesinato, que todo el mundo en las heras, desde el cura párroco hasta aquel menos comprometido con la historia dice, no, ellos no lo asesinaron. Eh... Así que dijimos, bueno, vamos con toda la gente de Derechos Humanos que, que, o aledaños que se nos pueda ocurrir, vamos e intentemos intervenir para aunque sea esas 850 personas que estaban en el teatro, más los que se van a enterar a través de los videos que, que, que hemos generado, eh, se enteren de la cuestión. Y bueno, fuimos con Nora Cortiñas, con Vicente Cito Lema, con Alfredo Grande, con José Schulman de La Liga, oh. eh, iba a venir eh, Osvaldo Ayer, que era, digamos, la, eh, el eje del encuentro, pero se sí. tuvo Eres, un problema de salud de último momento. Es un escrito muy lindo, ¿no?, ¿No? pero pequeño. El, el, claro, este primer, texto, si este primer texto es de él. es lo que nos dijo concretamente cuando lo entrevistamos, lo ha dicho en otras entrevistas, es... Esos pobres trabajadores petroleros condenados a prisión perpetua por la justicia argentina son nuestros Saco y Banzetti, que fueron ejecutados por la justicia norteamericana y 60 años después la justicia reconoció que eran absolutamente inocentes. Lo mismo va a ocurrir en la Argentina con estos trabajadores sacrificados. Yo voy a seguir la lucha por la libertad de ellos, dice Bayer. Y nosotros lo que, lo que le agregamos a eso es... Eh, no, no queremos que pasen a ser mártires los trabajadores no. Queremos que sigan siendo trabajadores Y la verdad que, que como medio de comunicación Todo lo que esté a nuestro alcance Lo vamos a hacer eh, La jornada terminó con eh, los actores Agradeciendo la presencia de Nora Cortiñas eh, Festejando la llegada del nieto 114 eh, Y con un momento mágico que por suerte pudimos registrar ...en el que Nora les empieza desde el balcón a hacer un gesto a la gente... Eh, ...que ya se daba media vuelta y se iba muy emocionada por el final de la obra... Eh, ...y les empieza a hacer el gesto de silencio para que la escucharan... ...y ese gesto empieza a ser replicado por la gente allí... ...que les va avisando a los otros que Nora quiere hablar... ...y Nora en tres minutos resume la situación... <coughs> Cuenta este, el paralelo, cuenta por qué estábamos allí, eh, genera un aplauso increíble y, nada, una, mucha emoción, por supuesto, mucha emoción y sí. la verdad que para nosotros la idea de que el objetivo político de haber estado allí y comunicacional, va, el político está cumplido, el comunicacional veremos <ríe> cómo sale el material. Pues incluso este, hay bastantes elementos de los abogados que están en esta causa, ¿no es cierto? No, no sé exactamente en la actualidad como está la causa, pero hay datos la, causa, la, siente, judicial. Claro, la claro. causa judicial es un papelón o sea, hay denuncias de torturas a los, a los detenidos para que se autoinculparan este eh, nada, es, es, es muy similar vos, vos ves la apuesta o lees la, la novela de Howard Fast este, sobre, sobre el caso de Sacco Ivanzetti y la verdad es que el paralelo es, es cierto esto que descubre Osvaldo ...con su sabiduría... Es, eh, ...son de esas cosas que vos decís... Qué? Qué, cómo no se me ocurrió... ...porque es tan evidente que, hay, que está ese, ese paralelo... Eh, ...así que la causa ahora sigue... en ...las instancias judiciales de... ...de intentar dar la vuelta... ...ya fueron sentenciados... ...cuatro, Fue cuatro... ...Ramón Cortés, José Rosales... ...y no. Hugo González y un menor... ¿no? ...uno de ellos es menor... El menor. ...porque no tendría que cumplir la pena... ...no están pero, cumpliendo la pena todavía... ...porque la sentencia no está firme... ...pero el cura párroco, Luis Visego el cura párroco de las Heras, que denuncia que hubo una casa, una casa de brujas los días posteriores, similar a la última dictadura cívico-militar, estamos hablando del 2006, ¿sí? ¿sí? Eh, dice, no, no eh, van a ir en cana, no hay manera de dar la vuelta, porque la manera de dar la vuelta es destapar lo que es la justicia de Santa Cruz. Y yo no creo que eso suceda. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, Ay, que es más, eh, una, hay una entrevista que anda circulando que sí. nosotros le hicimos a le dijimos, bueno, pero si, si usted que cree en algo superior no nos puede dar algo de esperanza, que nos queda a los <risa> aquellos que somos sí. agnósticos, ¿no? Este, fue, es muy duro escuchar a alguien, des, eh, digamos, sentenciar que la cosa no se va a poder dar vuelta. Lo que pasa es que, bueno, un poco de razón tiene. Claro, sí, pues, sí, sí. Corremos justicia de Santa Cruz que inclusive... Sí. Es, eh, han obligado a volver a la corte a alguien que había sido sacado de la corte por estar en contra del kirchnerismo y no lo restituyeron claro, y una sí, gran... sí, hay casos terribles en la justicia de Santa Cruz ¿no? Digo, una sí. gran resistencia popular, algo así muy fuerte, no es posible tampoco y creo que no, pues, es... además ni siquiera hay una difusión y un apego a esta causa, No, no, además, imposible. yo creo que si faltaba un dato eh, que sepultara este, la posibilidad de que mucha gente se enterara bien de lo que es esta causa, es la referencia que hizo la presidenta este, Cristina Fernández de Kirchner en el discurso de sí, apertura del claro. 1 de marzo, cuando introduce la cuestión de que hay que regular de las los protestas cortes, dice, claro. pone claro, como claro, ejemplo claro. una protesta de la semana anterior que habían organizado algunos partidos de izquierda en eh, uh -huh, Callao y Corrientes sí. y dice, eh, ah, es, es, ¿ustedes sí. saben por qué estaban cortando? estaban cortando porque mataron a un policía tal ah. día, tal año ¿y saben cómo lo mataron? le pegaron martillazos en la cabeza sí. digamos asegurando que este, lo habían matado eh, la gente que que está ahí, supone claro. que Mucha, muchos seguidores de la presidenta de buena voluntad obviamente pueden haber comprado esa, esa historia esa historia, uh -huh. qué bárbaro ya. igual bueno. también aparte hay otras cosas más políticas ¿no? que se juegan si lo dejaran en libertad, primero que es un escarmiento es decir es un poco para evitar que que los sí. obreros puedan ejemplar para los demás. segundo claro. porque ah. se da justamente esa complejidad que como ha pasado en otras épocas de la historia, el trabajador de izquierda eh, están por primera vez con fuerza disputando comisiones internas, sindicatos, etc. Eso nunca se toleró acá en la Argentina, no. es decir, hasta ahí te dejan llegar, más de ahí no, Te pueden dejar un ejemplo como fue el subte hasta que enseguida cooptaron la dirigencia, digamos, eh, eh, que todo el mundo, bueno, hasta lo veíamos todos con simpatía porque inclusive los medios difundían eso. Pero hoy vos tenés el caso de las heras pero tenés todo lo que ha pasado estos días en Donley, Donnelly, en Lea, Gestam, eh, Calza. Sí, yo, a mí me parece que los límites... De este tipo de gobiernos que, como los que Meo tenemos nosotros, eres. los límites están en donde puede haber alguna posibilidad que la lucha de clases pueda salir a la superficie, mm. que no esté tapada, ¿no? que no la tengan dominada ellos. Quiero corregirme una cosita, porque me quedé pensando en, sí, sí. en lo que dije cuando el discurso de Cristina. Eh, porque recordé que ayer, por ejemplo, estaba Pablo Yonto entre el público, asistente, y cuando nos vio nos preguntó qué... O sea, nos vio en actitud de repartir los volantes y nos preguntó qué estábamos haciendo en cuanto le contamos. Nos pedía desesperado dónde tenía que firmar, nosotros nos fuimos a juntar firmas. Yo firmé montones de veces por los petroleros de la acera, Yo lo pongo como un ejemplo de alguien que no duda. Bueno, él decir... va, va muy a menudo a 678, se si lo bueno, no puede eso. comentar a la sí, gente 678 sí. 67 y 8. ¿Qué <risa> yo? Eso, no, porque si realmente está comprometido con una causa y tenés los medios como tenés. Él tiene todos los medios a Pablo. De También paso yo. le mando un saludo al amigo Pablo Santo. Él va a todos los abogados de Casa de Donde se te ocurra están el 80% entre los medios, sabemos, está en mano del kirchnerismo, es tan simple como sentarse en 678 y decirle, che, viste que están los petroleros de la acera, qué sé yo. ¿no? Yo lo que digo es que eh, lo, a, a lo que apuntaba es a lo siguiente, tenés razón igual. Pero sí, digo, sí. Eh, yo tengo la sensación con estos temas, lo compartimos acá con Euge, por eso hicimos esto, esta movida de ayer. Eh, tenemos la, la sensación de que son esos temas que si. Mucha gente que no está enterada lograr enterarse claro, claro. es como el nieto 114. Sí, sí, o sea, sí, no, sí, no, sí. no importaría si sos kirchnerista o anticirnalista, ¿entendés? Claro, Digo, claro. La historia no está contada o está mal contada. Entonces nosotros pensamos sí, que si mucha gente se entera o va a cambiar de opinión o se va a formar una opinión que hoy no tiene, por eso, por eso lo intento. Son esos temas que rompen con la, con, con la polaridad eh, de... Te parás de acuerdo a si sos oficialista u opositor, me parece. Sí, sí, ahora, bueno, vamos pero, a tratar de, de difundir a nuestros compañeros, sobre todo de claro. la red de medios alternativos, no, en fin, bueno que ya hoy empezamos que, a circular. Que nos contagiemos, de, yo de creo de que, esto, que ¿no? es muy, muy buena esta, esta iniciativa, poner así. Eh, eh, coincido totalmente con lo que sí, decís vos sí, en sí, el sí. caso... De que hay mucha gente que está desinformada, pero que si vos la informás, este, seguramente a dudas, firmaría piensas, o cualquier cosa. Claro. Sí, sí. Lo más difícil es lo otro, digamos que hay, recordemos que hay muchas cosas que se mueven por la billetera. Entonces uh -huh. es muy difícil y aparte porque hay un, hay, eh, tenés eh, todo un proceso que justamente... Va a necesitar claro. de esto. Se ha ido tan Hoy lejos. De esto. Se ha, además se ha ido tan lejos, en esta causa en particular, se ha ido tan lejos, torturas, este, eh, pruebas truchas, que uno se pregunta, si alguien tomara la decisión de, cómo, de volver atrás, ¿cómo volver atrás? <risa> tenés que admitir que todo eso sucedió. Entonces, ¿cómo, ¿cuál sería la manera de dar vuelta a esta situación? Que no sea diciendo, hubo torturas y por eso algunos detenidos en algún momento dijeron que eran culpables, hubo este, eh, pruebas truchas, alguien... Claro, con un cambio de gobierno en Santa Cruz, por ahí, ¿no? <risa> Bueno, que, con otra justicia. No sé, y yo, yo, la, la verdad... No me Igual, animo, que, lo que hay que hacer es pelear. No, no me animo sí. a, de, a decir que, que nada de esto sea posible. O sea, bueno, no, yo tengo sí. un amigo que es una persona bastante informada, ha estado muy comprometida, bueno, en las épocas en que hemos estado unos cuantos muy comprometidos. Y mandó un video que no tuve tiempo de ver, pero que tenía que ver con los compañeros petroleros de las heras. Uh -huh. y, y me pidió, por favor, que le mandara más información, que no, no estaba... Este bueno, completo, digamos... Eh, entre hoy situación. y mañana tenés una batería de información. Claro, para, claro, para claro. Mandarle, sí, por sí, sí, sí, claro. Bueno, sí, bueno, bueno, gracias, gracias Fernando Gracias, ah, no, por, Fernando. por el espacio. Por, no, por favor. Dejarme eh. ordenar las ideas para ir a escribir ahora. Vacaciones de invierno en Morón del 20 de julio al 3 de agosto. Espectáculos gratuitos y plazas recreativas en todos los barrios. Cine, teatro, música y más y más y más, y más. para niños y niñas. Consultá la programación en www.moron.gob.ar. Municipio de Morón. Ma, ¿qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año? ¿14 estadios? Sí, Ma. ¿Y sabías que eso pasa porque tiramos todo junto? Bueno, pero la basura es basura, hijo. No, Ma. Los plásticos, el vidrio, el papel, el cartón y el metal no son basura, son reciclables. Hay que ponerlos aparte y después llevarlos al contenedor verde si ya está en el barrio. O dárselos a un reciclador urbano. ¿Empezamos a hacerlo? Dale. Separando la basura, vamos a reducirla a la mitad. Y con este pequeño cambio de cada uno, podemos hacer una ciudad verde entre todos. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. Se nos va el tiempo, Roberto, y eh, quería comentar que el día sábado 9 de agosto fue una jornada internacional de repudio a la agresión israelita a Gaza. Eh, créame que lo que voy a leer eh, lo he visto porque he estado eh, allí en esa esquina, eh, fue una suerte de, de, de radio abierta y lamentablemente hemos sido unas 60, 70 personas La verdad, vergonzoso el compromiso, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que no, no nos sorprende hay mucho, pero tampoco hay demasiado. Movidas, también hay muchas movidas en la ciudad de Buenos bueno, Aires. Bueno, pero esta es esta es una movida especial. Claro, no sé. Pero bueno. hay mucha movida y eso hace que la gente vaya donde puede. Bueno, ¿No? puede haber disquisitos. Eh, ¿Cuándo fue esto? Eh, el sábado. El sí, sábado, sí. Claro. Bueno, les cuento, el horror dice hay un volantito, ¿no? El horror no se puede describir con palabras en Gaza bajo la invasión, los bombardeos y el continuo asedio del ejército fascista de Israel. Se han agotado los suministros médicos, casi no hay agua potable y escasean los alimentos. La cifra de muertos asciende, y aquí hago un paréntesis, esto lleva tres días, ¿no? Eh, a 1.813 personas asesinadas, 398 niños, 207 mujeres, 74 ancianos, además de 9.370 personas heridas, eh, 2.744 niños y niñas, 1.750 mujeres, 343 ancianos. Casi todas las víctimas eran civiles indefensos. Los hospitales, ambulancias y personal médico han sido atacados y bombardeados mientras llevaban a cabo su trabajo. Se ha asesinado a médicos, enfermeros, personal sanitario mientras atendían a los heridos. La aviación israelita bombardeó escuelas y dependencias de las Naciones Unidas donde solo había niños y mujeres refugiados masacrándolos. Es barbaridad. Eh. Eh, y algo que no se termina, ¿no? Porque en el fondo eh, no deja de ser un, una guerra eh, religiosa, ¿no? Porque lo que eh, hace Israel es... Eh, pero también económica. Eh, es sí, sí, económica, eh, pero con una fuerte base. Recordemos que hoy Israel está gobernado por la derecha, pero sí, sí, para, para hacer todas estas barbaridades que están haciendo, tiene el apoyo del partido religioso que son los dos partidos sí, sí, fundamentales sí. hoy en Israel ¿no? sí, pero también hay un fuerte contenido económico Seguro. porque que quién financia, quién envía armas Lo, sí, pero, eh, pero el relato que hay para la gente eh, para el, el, la gente que vive en Israel ese es el tema, bueno, estas tierras nos las claro. la dio Abraham y son nuestras es el es decir, país judío se pasa, claro, con ese relato se justifica todo yo el otro día que me preguntaba a mi pibe, le decía mira, es muy fácil ver lo que está pasando acá, es muy sencillo fíjate cuántos muertos hay de un lado y cuántos hay del otro claro, eso claro. te va a demostrar quién es el agresor y quién es el agredido Y miles de muertos bueno, de, de un lado. Se comen el, del, claro, el cuento de Jama. Claro, que es una es, sí, organización terrorista. Era como con la intifada, ¿viste? No los palestinos tiraban con piedra y los otros tiraban con, con fal y con misiles. Así que ay, eh, esto ay, es muy claro, este conflicto es claro. El que no lo quiera ver, bueno. Allá, allá bueno, ¿qué viene. nos trae Mira. Yo una cosa que quiero cerrar porque no están los medios y, y llama la atención que no estén los medios es los docentes de la Provincia de Buenos Aires, en la semana pasada estábamos todo el mundo hablando de los docentes de la Provincia de Buenos Aires, hoy nadie habla de los docentes de la Provincia de Buenos Aires, entonces todos pensamos que está todo solucionado. Con los sí. Bueno, hubo una reunión, eh, por el Frente Gremial lo que firmó o lo que acordó es que eh, todos los que le habían prometido que iban a cumplir y que no cumplieron, ahora lo van a cumplir es decir, ahora hicieron la promesa de nuevo y el Frente Gremial, como recordemos que está liderado por, por gente que está cercana al seolismo, porque está la gente ahí de Suteba, Baradel al cristinismo que eh, quieren descomprimir el conflicto, el conflicto sigue estando, no hablaron de salarios Hablaron de que sí, que en un momento, que, que ellos van a llevar eh, los números de cuánto fue la inflación Para que a partir de ahí ver si van a reabrir la paritaria Por otro lado, prometieron que van a arreglar los colegios, las infraestructuras de los colegios Prometieron que van a solucionar el problema de los comedores Prometieron, prometieron, prometieron Hay mucha bronca en las bases de los maestros de la provincia de Buenos Aires Porque esto... Como fue la otra vez, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, dentro de 15 días no van a cumplir nada, porque la idea es esa, no cumplir nada, porque este es un gobierno, el de Siol y Cristina, que no les interesa la educación, no van a cumplir absolutamente nada y vamos a estar de nuevo en problemas. Aparte, hay un problema que es de fondo, la provincia de Buenos Aires, lo dijimos acá el lunes pasado, manda a los comedores escolares 6 pesos con 30 y eso hoy en la Argentina nadie puede comer con 6 pesos con 30 y menos un chico que necesita, necesita leche, necesita carne, necesita pollo, necesita pescado y que le dan todos los días de un poco de polenta y, y fideo. Así que eh, me parece que ahí tenemos un problema, eso por, por un lado. Y por otro lado, estamos asistiendo en la ciudad de Buenos Aires, este es un tema muy local, Por primera vez en los últimos años a los paros sorpresivos en las cadenas de cines multinacionales, uh -huh. en Village, Hoyts, Cinemars y Showcase, en todos esos hay paros, en la gente, los trabajadores eh, nos, nos mandaron acá una gacetilla donde le piden a la gente que no vaya a los cines porque van a, eh, a dejar de transmitir la película en cualquier momento, cosa que están haciendo, en estas cadenas lo han estado haciendo. Y acá hoy eh, algunos tratan de, de no darle el valor que tiene esto. Este es uno de los gremios más flexibilizados que hay. Es, decir, es un gremio que se trabaja sin convenios, se trabaja así, ¿viste? contratan a un tipo que transmite una película, disculpen la forma de hablar, pero la puede transmitir a las 10 de la noche y cobra menos que si la transmite a las 4 de la tarde, cualquier cosa, ¿eh? es decir, es... Un gremio que es cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa con los dueños de los cines que o oh casualidad son multinacionales también? Porque acá me parece que, hay, que tenemos que ver esto, el avance de las multinacionales y con la complicidad del gobierno en contra de los trabajadores. ¿Qué dice? Dice, no, en realidad... Son eh, la gente de izquierda, ya está... El, está la gente de izquierda... Los claro, soy la gente de izquierda que... Porque la gente quiere trabajar 20 horas, la gente no quiere convenio, quiere... Aparte, convenio, no, es la gente de izquierda que le llena la cabeza y que aparte entran, viene gente de izquierda que entra en el medio de la película y cortan todo. Bueno, lo mismo dicen con Lear por eso doscientos y pico de lo mismo dicen con Donley, lo mismo decían con Switch, lo mismo dicen con los frigoríficos Estancia del Sur y los sí, de Unquillo, sí, sí. lo mismo dicen con todo. Es decir, acá hay un problema que hubo siempre en la Argentina y, y, y tenemos que tener esto bien en claro. Es raro que un país que reivindica, que reivindica a la lucha que tuvimos nosotros en los años 70, desde el pico la reivindica, que inclusive justifica algunas cosas que creo que muchos hasta nos tendremos que autocriticar de cosas que se hicieron mal, porque no todo se hizo bien recordemos que hubo por ahí algunas acciones de la guerrilla que fueron en democracia y que podríamos estar discutiendo si se hicieron bien, si se hicieron mal ahora la gente que reivindica todo esto que es absolutista con todo esto hoy cuando ven un delegado de izquierda quieren que lo maten es de locos, no sé si no, porque, sí. hoy, esa gente hoy del gobierno festejaba el otro día la gendarmería rompiendo el vidrio de un auto en donde iba una nieta restituida que tiene los mismos derechos que todos los nietos restituidos y que yo siempre me puse contento cuando <coughs> la restituyeron a, Vic, a, Vi, a Vicky, eh, eh, no, en este caso ah, es Vi, es Victoria, Victoria Moyano, Moyano Vicky sí. Moyano como me puse contento cuando lo restituyeron ahora a Ignacio, claro. ¿no? y le digo Ignacio porque el otro día él dijo que quiere que lo llamen Ignacio y la gente lo está llamando Guido, él, él, él pidió por favor a los medios llámenme Ignacio porque me llamo Ignacio, me llame siempre Ignacio. Y todo los medios diciéndole Guido, por favor díganle Ignacio. Claro, porque es, es, es un esfuerzo enorme. Claro, es enorme. él verá después si se llama Guido, pero por ahora claro, vamos a, por feste ahora, claro. a festejar con Ignacio. Entonces, él vivió mucho más con Ignacio que con Guido. Claro, ahora para cerrar esto digo, qué contradicción, ¿no? Es decir, la, la, los que hoy luchan por su salario, luchan porque los echan, porque ¿qué haríamos nosotros, Merien si te quedas con familia, como se han quedado la gente de Lear, como se ha quedado la gente de Donley en sí, la sí, calle, sí. sin cobrar indemnización, sin nada. Claro, nos duele una familia. ¿Qué, qué claro, haríamos? Sí, sí. No, no corto la Panamericana, yo corto el país, esa sería la idea. Sin embargo, esta gente que se da de defensor de derechos humanos resulta que festeja o dice, por ejemplo, que la izquierda eh, es, está con las patronales y que ellos son los que defienden porque defienden a los trabajadores echándolos es, decir, es muy raro todo esto lo que dice Capitanich, lo que dice Cristina es muy raro, realmente es muy raro pero bueno eh, este es el momento que nos toca vivir, no vayan a los cines porque la gente de izquierda va a interrumpir las funciones <ríe> que son muy malos Y que quieren, sucios y feos claro, Son malos, sucios Que quieren trabajar feos. 8 horas como todo el mundo Que quieren que se firme un colectivo de trabajo nuevo Porque el último que se firmó fue en los 90 Y, y esto aparte demuestra otra cosa Cuántas cosas de los 90 que no se han tocado eh? Y maravilla. cuántas cosas de la dictadura que no Pero se, se han tocado La historia siempre... Se, se, se va a castigar este. sí, pero pasa como con lo de Sacco 60 después, años 60 después años, sí, dentro sí, sí, de 50 sí. años, que andás a ver dónde estaremos nosotros en el mismo estar, lugar vos todos van yo. a estar reivindicando, <risas> te acordás los trabajadores uy, de Lear uy de dónde? ¿te acordás esos nietos recuperados como Vicky Moyano que se subió a un auto que la sacaron de los pelos, la gendarmería le rompió los vidrios al auto, ¿te acordás? Eso lo hacía un gobierno que se decía progresista, van a decir, pero ya no va a servir. ¿A qué va a servir? Porque ni van a estar ellos para juzgarlos. Tenemos además capitalismo para rato, ya sabemos que las luchas. No, no, nuestras... quédate tranquila que sí. tiene los siglos contados el capitalismo. Los siglos contados. <risa> ¿Ya está? Ya está. Ay, ya estuviste está. breve. Estuve breve, sí, sí, bueno. hay muchas cosas. Bueno, eh, vamos a la pausa. ¿Alguna musiquita por ahí? Te digo más. Miriam Chucrun. Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. Yo lo que quiero es volar. ahora ya por entrevistar a julio gambina suponemos que ya debe estar en línea telefónica para bueno ubicarnos un poquitito en lo que es la la deuda externa si no se ha superado el default desde el 2001 pareciera y bueno este ya estamos eh, esperando que Gambina eh, ya está con nosotros ¿no? bueno eh, julio gambina es doctor en ciencias sociales académico de economía política presidente de la fundación de investigaciones sociales y políticas director del instituto de estudios de la central de trabajadores y bueno tiene un montón de títulos pero como hoy estamos tremendamente atrasados ya vamos a saludarlo julio gambina un gustazo que estés con nosotros. Aquí Roberto Ruiz, que a quien conoces tanto también, eh, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Julio? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Ah, bueno, igual, es, igual espero, nosotros. Espero que no se corte la llamada porque estoy en la autopista. Sí, sí, ya. Se, se nos va la línea, pero bueno, un gustazo. Bueno, bueno, fantástico. Bueno, eh, ¿qué te parece si eh, vamos a empezar un poco con el tema de la deuda externa, pero muy breve? Eh, te preguntaría por qué ningún gobierno intentó siquiera auditar la deuda desde la dictadura genocida, por qué encima no lo asume el Congreso que es su lugar natural y no quedamos atados a, la, a los tribunales de Estados Unidos, ¿no? Mira, yo creo que este es un fuerte condicionante de la, de la política económica y en definitiva del modelo productivo y de desarrollo que hay en la Argentina. Uh -huh. Fíjate, yo te diría que la ley de entidades financieras de la dictadura del 77 todavía está vigente. Claro. Entonces hay que preguntarse qué pasa porque los grandes eh, mediadores del endeudamiento han sido, han sido los bancos. La, la deuda en, en la dictadura jugó un un papel muy importante y por eso la, la sentencia de Ballesteros del año 2000 involucra a funcionarios de la dictadura claro. muy seriamente, entre los más conocidos a José Luis Machinea y a Domingo Cavallo. Claro. Eh, Cavallo, por otras razones, hoy está eh, declarando el juicio oral por los temas del megacanje en tiempo del gobierno de la Alianza. Sí, sí. pero la verdad es que deberían ser investigados y declarar por el pecado original que fue el de la dictadura claro. eh, en rigor, el único que quiso hacer algo para investigar fue la primera etapa del gobierno de Alfonsín claro, sí, eh, sí, ¿no? en esos, salvo esos dos primeros años eh, que Bernardo Grispoch estaba en el Ministerio de Economía después fue rápidamente cambiado por su ruil que venía con credenciales de izquierdista dentro del radicalismo ¿eh? ajá, ajá. digo, cualquier parecido con la realidad contemporánea es casualidad sí. pero todos imaginaban que su ruido en el Ministerio de Economía iba a profundizar una política contra las transnacionales de investigación de la deuda y la verdad que la Argentina salvo esa primavera de dos años con Grispo un Ministro de Economía volvió a la normalidad y todo lo que se ha hecho en estos 30 años es ponerle Este, meter la deuda abajo de la alfombra, no investigarla y generar condiciones de relegitimación permanente. Por eso ahora creo que es muy importante generar un clima ideológico, cultural eh, para que se generen condiciones para suspender los pagos de deuda ya, algo que entre otros ha sugerido, por ejemplo, el presidente de... ...de Ecuador, Rafael Correa... Sí, ...y a sí. partir de esa suspensión de pago... ...generar la investigación... ...que en 30 años no se ha hecho... ...y créeme... ...que se puede investigar... Claro. ...incluso tomando como base... ...las investigaciones que ha hecho la justicia... ...la de Ballesteros... ...de sí, sentencia sí. del 2000... ...y toda la investigación judicial... ...que se ha hecho con todos los procesos... ...de renegociación de la deuda... Sí, ...con sí. lo cual no es cierto... ...lo que algunos dicen que de la deuda no es posible investigarla porque han pasado muchos, eh, muchas renegociaciones y por lo tanto no se puede seguir la, la pista del fraude de la deuda. Bueno, ¿no? han estado compañeros nuestros de acá de Argentina, en Ecuador, como Alejandro Olmo y ahora no recuerdo otros nombres, pero claramente, y además se han ahorrado unos cuantos miles de millones de dólares de, de pagar. Claro, por eso te sí, digo que sí. hay experiencia internacional, pero acá en la Argentina... Sí, sí. Hay amplia capacidad de investigación y no solo en los especialistas eh, tradicionales que, que normalmente hablan del tema, sino te digo que la justicia argentina, con todas las críticas que uno se le puede hacer, ha desarrollado importantes investigaciones y una pregunta que vale hacerse sí. es por qué le dan más importancia al fallo de un juez de Estados Unidos y no a un juez de la Argentina, como la sentencia Ballesteros de junio del 2000. Claro. Bueno, te diría que, que con este tema ya cerráramos, porque tengo que preguntarte unas... hacerte unas 100 preguntas más, por ejemplo. <risa> la verdad es que te escucho muy mal, Merien. Uh, bueno, a ver si ahora no, no, nos regulan un poco. Eh, ¿Me escuchás mejor? Sí, dale, por favor. Ah, bueno, bueno, fantástico. Bueno, yendo a, a un poco más a lo nuestro, ¿no?, ¿Cómo defenderemos nuestros bienes comunes y el patrimonio nacional teniendo en cuenta que el signo de, de estos tiempos han sido las transnacionales? Y bien vos marcabas, por ejemplo, dos empresas muy nuestras como Techin y Arcor, que ya no son este, de capitales únicamente argentinos. Mirá, el, el tema de los bienes comunes está muy asociado también al de la deuda. Claro. Eh, hace muy poco en un debate que manteníamos Se decía que en los 90 La deuda sirvió para privatizar las empresas públicas O sea, se pagó deuda con empresas públicas Vos te acordarás los debates de capitalización de la deuda En los años 80, en los años 90 Y ahora la deuda se quiere pagar con los bienes comunes No en vano eh, el mismo tema de prórroga de jurisdicción que está en los títulos públicos, se jugó en la negociación YPF con Chevron. Si Chevron no uh -huh. está de acuerdo con algo de la Argentina en los próximos años, podrá demandarnos en tribunales externos, en Francia. Uh -huh. Y China, que acaba de firmar eh, acuerdos muy importantes con, con la, Argentina, la Argentina, y también vinculados a recursos naturales y a transporte, También ha planteado, o sea, se ha comprometido el país a si China tiene algún inconveniente en el futuro con Argentina, puede demandarnos en tribunales externos, nada menos que en Londres. Uh, la, la. Imagínense qué amigable puede ser la justicia británica respecto de la Argentina, con lo cual el claro. tema no es solo los buitres, que nos demandan en Nueva York, sino los buitres del petróleo como Chevron que pueden demandarnos en Francia o cualquier buitre de cualquier parte del mundo en esta época de capitalismo buitre que puede demandar la Argentina en cualquier tribunal externo. Con lo cual creo que el papel de ustedes y muchos otros medios alternativos es muy importante para instalar este tema... En, en el debate intelectual porque la única forma de defender nuestros bienes comunes y no seguir hipotecados con la deuda es eh, realmente confrontar con el poder real alguna vez con Roberto eh, hemos hablado eh, en fin, que, que cosa es lo utópico y yo creo que lo utópico es seguir pagando la deuda lo sí, utópico sí, sí. es seguir entregando vaca muerta a los inversores uh -huh. externos para que depreden los recursos naturales creo que lo más real y lo más concreto es enfrentar esta política de entrega que eh, si contamos los tiempos de la, de la dictadura con los cambios estructurales que ha generado ya estamos transitando casi cuatro décadas y como te decía con el ejemplo de la ley de entidades financieras o las inversiones externas o todos los protocolos que se instalaron en los noventa han consolidado la, la dependencia de la Argentina y, y la entrega del, del patrimonio público como son los recursos naturales. Fíjate que ahora el propio gobierno quiere cambiar la ley de hidrocarburos y las agencias este, petroleras no, lo están, no le están haciendo fácil la tarea porque la reforma constitucional de hace 20 años Total de que sacaron la reelección de Menem y el tercer senador para los radicales entregó el subsuelo a las provincias. Que fue la ley esto... corta, ¿no? Que se llamó la ley corta. ¿Cómo, cómo? La ley corta era. No sí, te sí, entiendo. sí. Me... No, que se llamó la ley corta esta que hola, vos hola. decís. Hola. Hola, hola. Sí, sí, yo te escucho. Se está perdiendo, se perdió. Bueno, vale. suele pasar. El... Suele pasar, Meri. Eh, Podremos la retomar. Partida. Bueno. Vamos a ver qué hacemos pasa. Hacemos una pequeña pausa. Te digo más. con ganas de volar Volar, volar A descubrir qué pasa en la ciudad Yo quiero volar y volar Y saber cómo es la gente Más allá De acá Acá En la retaguardia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 Buenos Aires Ciudad en todo estás vos. Bueno, eh, creo que ya hemos retomado con Julio Gambina, una pena los minutos que hemos perdido y bueno, acá Roberto te quiere hacer una pregunta. Julio. Hola. Hola, hola. ¿Ahora escuchás, no? Barro, barro, ¿Me escuchás barro. bien? Me muy bajo, pero, Muy eh, bajo, a ver. Roberto, que Roberto quiere preguntar, adelante. Dale. No, eh, mira, eh, yo recién hablábamos de deuda externa y hablábamos de los bienes eh, naturales, pero por ahí lo, lo importante sería vincular todo esto a lo que está pasando en el día a día, ¿no? Porque yo lo que veo que no se está hablando del ajuste, que hay un ajuste y bastante, claro. se y bastante severo, ¿no? Y en esto te quería preguntar... Eh, ¿Vos creés que el gobierno ha decidido, porque es muy difícil un gobierno que se va, le falta un año, eh, mandarte, mandarse este ajuste severo que se ha mandado, en donde hay despidos, donde bueno, están cayendo todos los índices de venta, donde ha subido la, la inflación, lo, lo hace porque ya está preparando el terreno para el próximo gobierno, es decir, le está haciendo el trabajo sucio... No, no, yo creo que no. Mira, creo que la agenda, el gobierno la cambió después del resultado de octubre del año pasado. Si bien fue una elección legislativa, comparada con la elección presidencial del 2011, el gobierno bajó 20 puntos de votación. Insisto, son dos votaciones distintas, pero fue una pérdida de votos muy grande y vos pensás que este, adecuó el gobierno a la política, entre otras cuestiones, un gobierno que venía diciendo que no iba a de devaluar, y en enero de este año hizo una devaluación muy importante, y ustedes saben muy bien que una devaluación es una transferencia de recursos de los trabajadores y sectores de ingresos fijos al poder económico, a, lo, a los empresarios. Digamos que junto con la devaluación la agenda fue a arreglar ...el sector externo, y esa es la agenda del ajuste, y se decidió pagarle al CIADI las sentencias en firma, 600 millones de dólares, pagarle a, a Repsol la compensación por la expropiación parcial, emitiendo títulos por 5.000 millones de dólares, comprometiendo a futuro seriamente eh, los recursos públicos, parte del ajuste presente y futuro el acuerdo con el Club de París ya se acaba de pagar la primera cuota por 642 millones de dólares y no terminó de cerrar el tema de la deuda, con lo cual no es que ahora el gobierno está eh, asumiendo la política del ajuste y no está haciendo ningún trabajo sucio, creo que ese es un trabajo consciente de lo que le toca hacer al capitalismo en esta, en esta etapa y por eso el fin de la semana pasada... Eh, la presidenta anunció una serie de planes que pretenden ser compensatorios al ajuste más general de la economía, como es el plan pro empleo, sí. orientados a jóvenes o la actualización de los eh, REPROS, que son subsidios que paga el Estado para que las empresas que están en crisis puedan mantener el empleo, aunque los trabajadores van a percibir eh, Menos, menores claro. ingresos regulares. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, lo que sería es que eh, avanza por, porque no hay resistencia. Yo te diría que la conflictividad está, pero está en un momento complicado, por varias razones. Fíjate, un tema, resistencia hay mucha, pero primero tenés este, la gendarmería... ...y la Secretaría de Seguridad... ...ha empezado una estrategia de represión... ...con un argumento viejo, vos recordarás... Sí. ...no porque ustedes sean viejos... ...somos todos jóvenes, pero con experiencia... ...que se dice que hay que defender el derecho a la circulación... ...se impone el derecho a la libre circulación... ...al derecho a defender la, la fuente de trabajo... ...y ya la represión es visible... ...en los medios de comunicación tradicionales... ...segundo tema el aliento que hubo a la, al sostenimiento de la burocracia sindical, al, al no modificarse, como se viene reclamando desde amplios sectores de, de la izquierda y del movimiento sindical al no haber cambio en la legislación de asociaciones profesionales, en estos años se consolidó la burocracia sindical tradicional, es caso de Esmata, es, es, muy, es muy dramático eh, donde ha planteado intervenciones en ...en fábrica y desplazando a las comisiones, este, a los cuerpos de delegados dirigidos por la izquierda... ...el propio Ministerio de Trabajo, y legalizó las elecciones de la CTA que lidera Pablo Micheli ...pese a ser una central no reconocida por el gobierno, es curioso, como el gobierno no reconoce a una central y prohíbe las elecciones que debería ser una cuestión claro. normal, una reivindicación democrática en un cuerpo sindical. Julio... Lo que te estoy, que te estoy eh, señalando es que resistencia hay, pero la complicidad patronal gubernamental y de la burocracia sindical pone restricciones a que se exprese con más fuerza una resistencia que, que también acá. si eres, tiene límites <coughs> propios. Uh -huh. sí, eh, Julio, la... mira, como ya estamos medio con el cierre... ¿eh? Te hago una pregunta con una respuesta lo más breve posible, ¿no? Este, ¿Cómo evalúas los actuales despidos, suspensiones de estas enormes empresas que están eh, despidiendo justamente a trabajadores? Este, porque suena a un desacelere importante de la economía, ¿no? Mira, es parte por la situación de, función, de funcionamiento de la economía, pero también es un chantaje de las empresas Eh, ...dirigido a los trabajadores para que no luchen... ...porque si luchan los despiden... ...la propia presidenta les ha pedido a la CGT oficialista... ...y a la CTA oficialista... ...que no se movilicen... ...que no... Que no ...les hizo bajar el paro... ...por la actualización del mínimo no imponible... ...el impuesto a las ganancias... Sí. ...porque tienen que defender lo conquistado en los últimos años... Pero lo iban a hacer con la CTA, claro... Eh, ...digamos que el discurso no sé. oficial... ...y de las empresas es que confíen en nosotros que nosotros le vamos a resolver la mejora del salario. Mientras lo que ocurre es que, como pasa siempre en los procesos de crisis, las patronales transfieren la crisis a los trabajadores y por eso las automotrices, aunque han ganado mucho dinero en estos 10, 12 años, no tienen ningún empacho ante el primer problema de caída de las ventas, transferir el costo a los trabajadores claro. Bueno, nos queda el tintero una cantidad enorme de, de situaciones para preguntarte, pero bueno lo haremos en otro momento y te agradecemos muchísimo eh, tu tiempo, a pesar de estar viajando y podrías estar leyendo, durmiendo cómodamente Al en contrario, el... Mary, un gusto compartir <risa> bueno, ustedes. Un abrazo, ustedes, un, bueno, un abrazo Muchas gracias, un abrazo enorme Bueno, con esta entrevista hemos ya liquidado el programa de hoy. Así que nos despedimos de Braulio y agradecidos porque nos ha operado técnicamente. Bueno, Roberto, buena la bueno. descripción de Julio Gambino, ¿eh? Muy bueno, el, muy bueno. El, todo el tema de la resistencia. Genial. Empezamos eh, con el tema de la resistencia y terminamos con el tema de la resistencia. Uno bueno, quisiera que haya más gente resistiendo, ¿no? Oh, sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, nos queda despedirnos hasta el día lunes. Chau, y como media. decimos siempre, alegres y sanos.